Bueno, a continuación escucharemos una entrevista a la banda Mahatma de Bariloche. Bueno, para comenzar voy a preguntarles: ¿quiénes son? ¿Hace cuánto tiempo tocan juntos? Cuéntenme un poco, a ver. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Franco Perpeñano, cantante y guitarrista de, de Mahatma. Primero que nada, me gustaría agradecer en nombre de, de todos. La posibilidad que nos dieron de poder contar un poco de nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a Radio La Negra por abrir esas puertas. Nosotros somos una b a n d a que nació en la Patagonia, en Bariloche, hace más o menos tres años y medio. Empezamos ensayando y tocando canciones que nos gustaban de otros grupos.、Eh, y teniendo presentaciones muy cada tanto en algún que otro lugar. Lo que pasó a partir de nuestra primera, nuestra primera grabación profesional fue que empezamos、eh, a meterle más fichas y a establecer un rumbo un poco más definido como proyecto, que tuvo que ver con empezar a hacer canciones propias,、eh, y todo esto se desató sobre todo a partir de agosto de l 2018, que fue cuando grabamos nuestro primer EP, que tiene dos canciones, y se llama Refugiados del Espacio. Comenzamos siendo cuatro integrantes, Con un amigo nuestro que se llama Román Contreras y que tocaba la guitarra en la banda y ha participado de todas las fechas que hemos hecho como grupo y todas las grabaciones de todo el material que tenemos hasta el día de hoy. Y hoy somos tres.、Eh, Simón Lucaccini, Pedro Molina y bueno, yo, Franco, que me dicen t u k i también. Tenemos todos 19 años y actualmente nos mudamos a Capital Federal, Buenos Aires. Como para poder empezar un, un nuevo rumbo como grupo y, y empezar a recorrer otros lugares y, y ver cómo nos va en nuestra vida musical en la gran ciudad. ¿Y qué tipo de música tocan o estilo? Otra pregunta: ¿están disponibles en redes y en la web? Hola, ¿qué tal? Habla Simón, cantante y bajista de, de Mahatma.、Eh, primero que nada, muchas gracias por esta invitación a charlar un poco. Con Mahatma hacemos、eh, un estilo de rock indie con influencias de reggae, ska.、Eh, y también hemos, con el tiempo, nosotros empezamos tocando covers. Pero con el tiempo, al empezar a hacer nuestras canciones, todas estas influencias, como que fueron、eh, tomando un porcentaje de la banda a la hora de componer. Y como que naturalmente fluye así: tenemos canciones con un ritmo muy marcado de, de ska, de reggae, pero también tenemos canciones que. Uno no podría decir perfectamente qué estilos, estilo es. Así que sería rock indie con otras influencias. En las redes nos pueden encontrar como Mahatma,、eh, en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en Soundcloud, en Apple Music. Donde a ustedes les gusta escuchar su música, nos pueden encontrar con trabajos de hace un año y medio, con un EP que hemos sacado.、Eh, también pueden encontrar dos singles que sacamos este año.、Eh, y bueno, pronto más. Así que Mahatma con J siempre y en Instagram para enterarse de lo que hacemos, que ahí es como nuestra agenda,、eh, nos pueden encontrar como Mahatma Banda Todo s Junto. s Genial, bueno, ¿cómo viene la movida de la banda? ¿Qué tal estuvo el verano? ¿Tienen próximos proyectos? ¿Qué, ¿qué podrían contarnos? Bueno, yo soy Pedro, baterista de la banda. Como ya dijeron los chicos, reitero el agradecimiento a estos espacios y a, y a la buena onda por invitarnos.、Eh, sobre el verano de la banda, la verdad que fue un verano súper productivo. Nos agarró tocando la mayor parte del tiempo, que por suerte es lo que más nos gusta hacer,、eh, poder tocar en vivo y, a, y organizar fechas. Participamos como productores y también como invitados en distintas fechas acá en Bariloche, en nuestra ciudad.、Eh, tocamos con bandas de Chile, con bandas locales. Tocamos con bandas de Buenos Aires como m a r t o n m a r t o n 2019, y la verdad que fue un lujo la convocatoria que hubo en todas las fechas. También durante enero organizamos el Chasquiboom Fest, que es un festival autogestionado por y para la juventud de Bariloche, que organizamos junto a algunos amigos, y donde además de ser organizadores, por suerte tuvimos la suerte de poder participar como músicos、eh, en el mismo festival. Con respecto al presente de la banda, por suerte nos agarra activos. A pesar de estar separados por la pandemia, como todos,、eh, estamos en las últimas etapas para publicar nuestro primer disco,、eh, que se llama Alma Grande. Es un disco que grabamos en enero de 2019 en el Bolson, con Max Alincastro como productor,、eh, y que por suerte ya está próximo a ver la luz. Es un disco del que ya hay publicados dos singles en todas las plataformas:、eh, Cabizbajo y Mirta r i v á n Así que bueno, dentro de poco ya vamos a estar anunciando la fecha de publicación por nuestras redes. El medio de comunicación que más usamos es Instagram,、eh, como ya mencionó Simón, así que ahí vamos a estar tirando las novedades del disco. Y cuéntenos, ¿cómo están manejando、eh, la difusión de la banda en esta época tan pandémica de cuarentena y COVID-19? Queremos compartir también una movida que nos parece muy importante tanto para nosotros como para todos los artistas independientes,、eh, sobre todo en la situación complicada. De pandemia que hay, y es lo que tiene que ver con la compra y descarga de canciones en las plataformas digitales.、Eh, en nuestro caso usamos Bandcamp, que se escribe con B larga, y lo que sucede ahí es que cada artista puede subir sus canciones y poner el precio que, que quiera para que la persona que tenga ganas de descargar esa canción la compre por ese precio.、Eh, en nuestro caso, nosotros tenemos. He puesto un precio variable, es decir, cada persona puede elegir el precio que quiera, inclusive puede elegir descargar las canciones gratis, si tuviera ganas, y nos parece muy bien también, es una especie de gorra,、eh, pero virtual, y con canciones en vez de en un evento. Lo que sucede con este tipo de movidas es que colaboran un montón con los ingresos de los proyectos independientes que hoy no están pudiendo ejercer ningún tipo de actividad. Eh, entonces da lugar a que cualquier persona que tenga ganas de colaborar con esos proyectos económicamente lo pueda hacer y siempre es muy, muy agradecido y muy bienvenido.、Eh, como ya dijo Simón antes, nos encuentran como Mahatma con J o t a en esta plataforma Bandcamp y ahí pueden colaborar si tienen ganas o incluso descargarse las canciones, como dije, gratuitamente. Y también está buenísimo para, para fomentar lo que es la actividad musical independiente en el país. Y bueno, sin mucho más que decir, agradecemos un montón por el espacio y por, por la escucha. Y les queremos avisar que está por salir el disco muy pronto. Alma Grande se viene muy pronto, así que queden atentos ahí a eso. Y ya nos seguiremos encontrando por ahora por internet y ojalá pronto en persona. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la buena onda. Nos despedimos escuchando Cabizbajo. Si me miras, te digo que no. Con los ojos. Si te acercas y me hablas, seguro me e s c a p け Si me tocas. S S me siento liviano me siento liviano no me prestes atención si estoy encerrado la llave la tengo yo